El colectivo de comunicadores del campo popular presentó un comunicado repudiando la designación de moderadoras y moderadores para el debate presidencial. Mauro Galeano, coordinador del colectivo, sostuvo en radiocracia que responde a la lógica centralista y que no representan a las mayorías y además discriminan a medios alternativos comunitarios, populares y disidentes. Nosotros ya sabíamos que iban a hacer esos periodistas, eh, los encargados de moderar el debate, pero bueno, también queríamos plantear nuestra posición por el trabajo que venimos haciendo y que, que es histórico, digamos, de la comunicación popular y alternativa y, y también como un reclamo y un posicionamiento para que se empiece a oír más eh, fuertemente las voces eh, alternativas frente a, a todo lo que pasó en estos cuatro años en donde eh, quienes Hoy van a ser los encargados de moderar el debate presidencial. Decidieron eh, tergiversar muchas noticias y ocultar también otras que perjudicaban al gobierno nacional. Y la verdad que no hay periodistas, eh, salvo uno, un caso creo, sí, que, María Donner, podría ser. Que, que no sean de otras provincias, digamos, que, ah, pero... que no sea de Buenos Aires o canales informativos de, de acá de Buenos Aires. La Fundación Estrellas Amarillas hará una apoyada para juntar fondos. Silvia González, referente de la Fundación, contó a nuestro cronista de exteriores las próximas actividades que estarán llevando a cabo. Hicimos una tarea muy intensa con los chicos en escuelas secundarias de Esquel, Bolsón, Bariloche y además fuimos a anunciar la colocación de las Estrellas Nacionales en Río Negro y en Chubut. Nos siguen pendientes las de La Pampa, pero bueno, al fin encontramos el lugar y el mecanismo por donde eh, nos las van a hacer. Sinceramente nosotros no queríamos convocar a los familiares pampeanos que murieron en rutas nacionales porque hace más de seis años que estábamos esperando y nunca nos cumplían. Eh, justo, bueno, nos cumplieron con, con la gente del sur, entonces ahora creemos un poco en Vialidad Nacional y en la agencia. Entonces vamos a empezar a hacer, por eso también aprovecho este medio para que toda la gente que tiene pedidos de estrellas en rutas nacionales, nos los vuelvo a reiterar, porque ahora realmente encontramos este, el camino y la gente que se han, han designado para que las haga. Pilar Galende, médica generalista, invitó a participar del encuentro participativo Género y Diversidades que organiza desde el pie. Se trata de una charla-debate que contará con la participación de la docente Valeria Alfajeme y se llevará a cabo mañana a partir de las 18 horas en el Salón del Sindicato de Encargados de Edificios en Coronel Gil 566. Es una actividad que organiza desde el pie, eh, que voy a compartir con, con una amiga y también compañera de, de estos trayectos de militancia en estos temas, que es Valeria Alfajeme, que es docente y trabaja también en el área de Educación Sexual Integral. Bueno, cuando nos pusimos a pensar un poquito esta propuesta de, de trabajar, interpelar en este tema, lo dimos un poco de vueltas, ¿no?, a esto de qué hacer. Y surge esto de, bueno, de pensarnos en un encuentro participativo que va a ser abierto, ¿no?, para... no vamos a hacer una charla, simplemente vamos a ponernos un poco esto en sintonía de encuentro, de, de ruptura, de tensión, de debate, reflexión, ¿no?, poner un poco el cuerpo para para pensar esto, hay, hay mucho, ¿no?, circulando, yo creo, mucho cambio, justo estoy participando en una capacitación sobre diversidad. Ahora. Eh, creo que estamos socialmente muy este, movilizados, hemos tenido así tantos, tantos cambios rápidos y tantos también este, ¿no? marcos no legal que nos acompañan, nos han hecho producir muchas cosas, pero corporalmente también nos cuesta todavía pensarnos ¿no? en, en nuevos escenarios, nuevos vínculos. Se viene la manija FES, bailongo feminista en Cheje Multiespacio Cultural, Irigoyen 566, el sábado a partir de las 20 horas. Jessica Maggio invitó a la audiencia de Kermés a participar del espectáculo que contará con la presentación de I Love Diana. Esta manija FES, mañana en Irigoyen 560, están todas invitadas. Eh, esta manija fest es para vos, ya que tenemos eh, en Argentina precios populares, van a haber empanadas, comida vegana, show a la gorra, nos va a visitar a Love Diana, que nos hace, no sé, aguantes los chicos de, agua, de punk rock, Fabi Gloss va a hacer un show teatral en escena, y bueno, les esperamos a todos, mañana a 20 horas, en Cheque Irioyen 560, esta manija fest es para vos, para arrancar manija, manija, y para avanzar sobre esta macrigis que nos está afectando a todos, todos juntos radiocarmes.com